y nos deja pensando indudablemente la palabra de Dios a la mejor nos dan ganas de decir pues s sí i es cierto otros trabajaron desde muy temprano les hubiera dado pues unos cinco denarios por lo menos cuando no los ocho si trabajaron ocho horas son diferentes maneras de pensar A lo mejor a los papás les pasa lo mismo con sus muchachos, con sus niños. A lo mejor alguno no se portó tan bien durante el día, pero a la hora de comer o a la hora de la cena comió igual que todos, ¿verdad? A lo mejor comió más que los otros y no lo va a decir la mamá. e eh, eh, eh, Tú no más la mitad de los frijoles porque me hiciste nocar. No le va a decir nada. Se acuerdan del papá del hijo pródigo? También cómo estaba rezongando el hijo mayor, el que se quedó en su casa. e s t e ya se gastó todo el dinero de la herencia, se fue de parranda y ahora vienes y hasta fiesta le haces. Yo que he estado aquí todo el tiempo sirviéndote. Cumpliendo todas tus voluntades, nunca me has dado ni siquiera un borreguito para comérmelo con mis amigos. Y este ya le mataste el becerro gordo. <ríe> Piensa diferente. Le dice el papá: Bueno, es que este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto, y ha vuelto a la vida y nos tenemos que alegrar. Están muy lejos los pensamientos de Dios. de los nuestros nuestros caminos de los suyos ese es el mensaje de de este domingo 25 del tiempo ordinario somos nosotros invitados por el señor a trabajar en su reino en su viña en sus asuntos Por eso decimos que desde el bautismo nosotros, al ser hijos de Dios, también somos invitados a ser testigos, a ser profetas de su mensaje, de su reino, para decirle al mundo que por cierta lógica piensa diferente. El pueblo judío pensaba De recién que Jesús fue a la cruz, fue sepultado y resucitó, y empezaron a tomar auge las salvaciones para nosotros los judíos, para nosotros su pueblo, no para los gentiles, no para los romanos, no para los griegos. No es para nosotros los del pueblo judío. Y San Pablo les decía: pero si ustedes no querían Ustedes lo acusaron, lo llevaron y lo colgaron de la cruz. No, pero es que la salvación tenía que venir por medio de nosotros para todos los demás. Y había un grupo pesado que se llamaban los judaizantes, que eran cristianos, porque no se llamaban, empezaron después a llamarse cristianos. Pero ellos decían que la salvación era solo para ellos. Una manera diferente de ver las cosas como Dios los ve. Vayan a todo el mundo, prediquen a toda criatura. Todo el que crea se salvará, el que se bautice se salvará. Vayan a todos los rincones de la tierra. Y algunos dicen que algún apóstol se fue hasta por allá hasta la India, otros dicen que Santiago vino hasta España, etcétera. Se regaron los apóstoles a hablar. Por todos lados y otros muchos que fueron discípulos de Jesús, no solo los doce apóstoles. Tiene una manera diferente de pensar. El Señor es justo, el Señor es generoso, el Señor es misericordioso y reparte sus dones según su voluntad, que es amplia, grande. Quiere que todos. Es padre. Dios es nuestro padre que nos quiere salvar a todos. Por medio de Jesucristo, hay que entenderlo, hay que pedirle que nos ayude a entenderlo. Tarde o temprano, a Dios le da mucho gusto cuando nos convertimos y llegamos. ¿Se acuerdan de s a e o Bájate del árbol, pero oye, pero si ese es un pecador, ese explota a todos. ¿Cómo el señor va a llegar a su casa? ¿Cómo que va a comer allí con él? Por qué no llega mejor a, a, a mi casa o a la casa de otro aquí, de los nuestros, no de ese publicano, de ese pecador? A Dios le da mucho gusto cuando nos convertimos y volvemos. Siempre va a haber quienes piensen diferente, incluso de lo que Dios piensa, que tendríamos que decir, no, pues si pienso diferente, pues me alineo. A veces no nos alineamos, u otros muchos no se alinean a pensar como Dios piensa. San Pablo decía: Ojalá sus pensamientos sean como los que tuvo Cristo Jesús, así de generoso, de abierto y de entregado. Los trabajadores que llegaron primero. No creo que sea tan difícil encontrarnos en situaciones que nos llenemos de envidia. a q u e é n no quedé contigo en un denario? Pues sí. Entonces, ¿por qué te enojas porque soy bueno con tu hermano? ¿Por qué no te alegras de que él tenga también para comer? Y quién sabe si rasguñándole un poquito en nuestra vida y en situaciones que nos ponemos así. Nos pasa lo de aquel otro hombre al que le perdonó el Señor toda la deuda y que no quiso perdonarle a su hermano tantito que le debía. ¿Ya se acordaron? También ya lo celebramos, también ya lo reflexionamos. Nos llega la envidia del bien ajeno y a veces es, hay peligro de que nos dé alegría del mal ajeno. Qué bueno que le pasó para que se le quite eso. Y si te pasara a ti. Y por qué a q u e le dan más si yo merezco más. Y en cuántas cosas como pensábamos hace ocho días el Señor nos perdona tanto, mucho más que a otros que no hacen cosas tan malas como las que a veces nosotros hacemos. Hay que pensar, hay que hacer el esfuerzo en pensar como piensa Dios, como piensa Jesús. Es muy importante en el reino de Dios tener nosotros actitudes de participar todos unidos, de luchar juntos sin competencia envidiosa. Al final de cuentas, Dios nos regala todo, empezando por el perdón. Siempre nos perdona. Por eso debemos perdonar y tener actitudes de gratitud y compartir con todos los dones que Dios nos da. Por ahí el Evangelio deja entrever una cosita que nos debe poner a pensar. Y ustedes, ¿por qué no han ido a trabajar y se pasaron todo el día aquí de flojos? Es que nadie nos ha invitado. Dirían muchos hermanos nuestros de estos tiempos. Si supieras todo lo que me esfuerzo buscando trabajo y no encuentro empleo y no encuentro trabajo, nosotros vamos a decir, oye, yo qué fácil encuentro trabajo. No ves injusticia con nosotros criterios que tú fácil lo encuentres y el otro que trabaja todo el día buscando o todos los días o lleva meses buscando trabajo. No te parece que lo justo fuera que tú trabajaras seis meses y él seis meses? No. Tenemos que pensar sin envidia, tenemos que pensar como hermanos, tenemos que pensar como comunidad. Esta parábola también nos pide confianza en Dios. Cuando dice el Señor, ¿qué no puedo hacer yo con lo mío, lo que yo quiero? vamos diciendo que Dios no puede repartir sus dones como él quiera repartirlos él debe tener una razón por la cual a uno lo hizo de un modo y a otro de otro a uno le dio una capacidad a otro le dio otra una va a poder ser la mis universo y otra va a poder ser eh, chofer de taxi o va a ser maestra de la escuela O va a ser eh, soltera, o va a morir pequeñita o pequeñito. No sabemos por qué Dios reparte de esa manera sus dones. A unos una cosa, a otros otro. A unos mucho tiempo. Hay quienes viven más de 100 años, no muchos, pero sí hay. Y hay otros que mueren antes de los 10 años. Cuando el teletón vemos muchas cosas que nos que nos parten el alma y decimos a mí no me tocó tener una infancia así de ingrata como esta criatura. ¿Por qué Dios así repartió? Quién sabe. Pero nosotros tener confianza en que él sabe lo que hace. Otra vez como los papás en el hogar en su casa ellos saben. Cuando le compran chanclas a uno y le compran ropita al otro, ¿por qué a uno lo atienden más y a otro lo atienden menos? Ustedes saben por qué. Y a veces los hijos no sabemos por qué nuestros papás proceden de un modo de otro. Tener confianza en Dios que reparte sus dones con generosidad y benevolencia. Dios piensa diferente, dice el profeta. y estamos seguros por la experiencia de nuestra propia vida animarnos a participar en la iglesia mis hermanos aunque ya sea tardecito aunque nos estemos haciendo viejos podemos hacer algo por nuestros hermanos los de la tercera edad híjole entre los que me encuentro los de la tercera edad nuestros hermanos y hermanas Muchas veces nos dan ejemplo de entrega y de actividad y de productividad, ¿verdad? No nada más en Estados Unidos, donde hay muchos estudiantes de tercera edad, sino entre nosotros, los del DIF, muchas veces andan bailando y alegrando y animando a la gente, haciendo el bien a los demás. Siempre podemos ir a trabajar a la viña del Señor, siempre podemos hacer mucho para evangelizar a nuestros hermanos. Vamos a trabajar a la viña. Digan lo que digan los demás. Cristo es quien nos invita. Es otra conclusión de nuestra palabra de Dios de hoy. Ya vimos también con sorpresa cómo piensa San Pablo. Estamos en manos de Dios y el vivir o el morir a él le da lo mismo. Quiere lo que quiera Cristo. Está sirviendo a sus hermanos. Dice: Si es por ustedes me quedo, pero si me dejan elegir, yo me voy cuanto antes para estar con el Señor. Diferente manera de pensar. Celebramos mis hermanos esta semana que pasó a los héroes de nuestra patria dieron su vida. Nos preparamos a recibir las reliquias de Juan Pablo segundo. Dio su vida por el Evangelio, por nosotros. Dios nos conceda a todos nosotros también saber gastar la vida como Dios quiere y que al final nos dé la recompensa que él nos prometió. Que María nuestra Madre nos acompañe en este propósito y que San Miguel Arcángel nuestro patrono nos defienda del mal. que así sea.